Junio de 1977, Boavista, Sorocaba, Brasil. Estamos en el barrio más humilde de una de las zonas más pobres del país. En una casa ocupada por una familia integrada por diez personas, los padres, seis hijos y dos nietos. La noche en la que todo comenzó, a las 22 horas, en la ventana de la habitación del matrimonio se escucha un golpe. Era como si alguien estuviera llamando con sus nudillos. El padre de la familia, Francisco Rodríguez, se levanta de la cama y acude al exterior de la vivienda. Sin embargo, allí fuera no hay nadie extrañado volvió al dormitorio nada más hacerlo se escucharon nuevos golpes y por segunda vez Francisco salió al exterior sin rastro ningún intruso en los alrededores la secuencia se repitió varias veces más durante aquella noche a partir de aquel día los fenómenos no abandonarían a la familia durante largas semanas los ruidos y golpes fueron aumentando su intensidad y frecuencia En una de esas primeras noches el invisible visitante se dejó notar con especial virulencia. Cuando tras los golpes el padre de familia salió al exterior de la ruinosa casa... ...Francisco vio como un neumático permanecía suspendido en el aire durante unos segundos. Es como si alguien lo sujetara con la peculiaridad de que ese alguien era invisible... Con el paso de los días, en toda Boavista comenzó a extenderse el rumor de que la casa estaba embrujada. Los comentarios llegaron a oídos de los integrantes del Instituto Brasileño de Pesquisas Psicobiofísicas de Sao Paulo. De inmediato se hicieron cargo de la investigación del episodio. Cuando llegaron al lugar, la intensidad de los fenómenos había alcanzado una enorme violencia. Lo primero que hicieron los expertos fue documentar uno a uno todos los acontecimientos. Al ordenarlos cronológicamente detectaron cómo a medida que pasaban los días, dichos fenómenos se volvieron más intensos y cercanos. De los golpes exteriores, la fuerza invisible pasó a derribar y romper muebles, vidrios y otros objetos. En una ocasión, la mujer de Francisco llegó a pelearse contra la invisible presencia para sujetar unos muebles que se desplazaban de su sitio. Hubo jornadas en los que la casa quedó completamente desolada. Sin duda aquello exigía una rápida reacción. Se tomaron medidas y la primera fue abandonar la vivienda, salir de aquel infierno, huir de un lugar que parecía habitado por fuerzas malignas. Los 10 afectados se instalaron en una vivienda propiedad de unos familiares que se encontraba a 3 kilómetros de la casa presuntamente encantada. Sin embargo, aquel traslado permitió a los expertos del Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas comenzar a resolver el origen de tan incómoda manifestación y es que al poco de llegar los poltergeists empezaron a sucederse en esta nueva ubicación muebles, objetos, cristales, media casa quedó destrozada aquello, lógicamente, venía a indicar que el foco de los hechos estaba en algún miembro de la familia y no en la vivienda algunos de sus integrantes, de forma inconsciente y mediante mecanismos desconocidos podría estar provocando los fenómenos La explicación parapsicológica de los hechos no fue aceptada por la familia que tuvo que volver a su casa. Era lógico. Las creencias de corte espírita en esta zona del Amazonas están muy arraigadas. Todos pensaban en el espíritu de algún fallecido que se vengaba de la familia por alguna razón. Es por ello que los estudiosos de Sao Paulo no vieron con malos ojos la posibilidad de fabricar una suerte de placebo psíquico. A la casa acudieron varios espíritas que contactaron con un supuesto ente. Aquello tuvo un efecto similar al de un exorcismo. Efectivamente, los fenómenos cesaron. Pero lo hicieron, según los investigadores, a causa del efecto que tuvieron aquellas sesiones en las creencias de los habitantes de la casa. En su informe final, el Instituto de Pesquisa Psicobiofísicas llegó a la siguiente conclusión. En este tipo de casos, el epicentro es un adolescente frustrado y con problemas psicológicos. En el caso de Soracaba, una de las hijas de la familia Ismenia, nerviosa, agresiva y sublevada por su humilde situación de la familia, pudo haber sido la causa parapsicológica del fenómeno. Todo un ejemplo de investigación parapsicológica de corte científico.